Bueno, en primera medida lo que hay que esperar es este, que el juez eh, disponga la, la, el levantamiento de la medida de no innovar. Uh -huh. eh, y posteriormente, un reflotaron el expediente antiguo que es de eh, renovación de los carabozas. Uh -huh. ¿De cuándo data el artículo? Estamos hablando de 2004, 2003, 2004. Uh -huh. Después vino la, la medida de no innovar, entonces el expediente quedó relegado, vino las clausura vino el levante la metromecrosera para tener cuatro de 3 y cuatro ventanales ¿no? y ahí se perdió todo hasta hoy. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que apuró el trámite para ver si se puede proceder a la digamos renovación o reparación de los calabozos? Mire, creo que creo que es la falta de dependencias para alojar eh, detenidos. Uh -huh. Hay mucha cantidad y creo que hay no hay cupo. Esa es la, la, la, la, la, lo que hay de, de, de, de que me ha oído todo esto. Ajá. O sea, ¿que parte de la justicia parte de ustedes de la petición de acelerar? Un poquito de los lados, un poquito de los lados. Este, así que no hay no hay cupo para alojar detenidos. A veces es imposible... Eh, hay días que se juntan muchos. Yo puedo tener cierta cantidad y se me juntan y, y, y, y, y departamental no saben alojarlos porque no tienen lugar en otro lado. Y bueno, eso es un poquito, creo que... Eh, la medida hasta que se se, se, se, se dio curso ahora ahora hay que esperar que, que, que el juez por su parte levante la medida renovada ¿no cierto? claro, y, y luego ya hay una fecha a partir de que el juez se, se expida, digamos, de decir bueno, en un, un mes después de esa decisión ¿se empieza con la renovación y reparación de los calabozos o no? no, no, no. <risa> este, este tema de eh, eh, la provincia tiene que disponer el dinero no, esto es un trámite muy largo no, no, no. Ojalá se pudiera ser rápido, pero no, no no creo que sea tan rápido. Claro. Hoy por hoy, ¿cuántos están, digamos, facultados a tener en cuanto a detenidos? Eh, cuatro detenidos y cuatro contraventores. Eso es la cantidad que tenemos. para una determinada cantidad de tiempo? No, no, no, no, no, no, no, no. ¿Vas que te llevas escupo? Ajá, bien. Sí. ¿No es que rige 72 horas, como en un momento regía para los eh, aprendidos, o si tener que trasladarlo a otro lugar? No, no, no, no, no, no, no. no. Eso de, son cuatro y eh, obviamente que el departamental los va, los va rotando, pero son cuatro. Hay cuatro. Bien. Bueno, comisario, le agradezco. No, por favor.